Hola, sí, usted me permite un momento. Gracias, deseamos que nos escuche. Deseamos que se tranquilice, que se olvide por un momento de problemas, tensiones y que reciba una más de las vibraciones musicales. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse. El verdadero profesional se impone a sí mismo, sin ahorrar paciencia ni esfuerzo para cumplirlo estrechamente. Todo profesional, cualquiera que sea su ciencia o arte, debe hacer una especie de contrato consigo mismo. La primera cláusula de este contrato estipulará que debemos ser honrados con nosotros mismos. <música> Nuestro objetivo es por un momento distraer su atención. Hoy esperamos h a b e r l o c u m p l i d o Escúchenos en vibraciones musicales. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse. Esto fue una producción de los hermanos Mendoza Martínez en memoria de nuestro Señor Padre Luis Mendoza Ramírez.